Miércoles 8 de octubre. Entonces él dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Segundo Reyes 5, versículo 3. Estamos en presencia de un acto simple pero profundo de generosidad y compartir. Cuando Eliseo le dice a la viuda que pida vasijas vacías a sus vecinos, no solo le está dando una solución a su problema, sino que también está enseñando una lección sobre la importancia de la generosidad en tiempos de necesidad. En la historia, la viuda enfrenta una grave crisis. Su deuda es tan grande que teme perder a sus hijos como esclavos. En su desesperación, busca ayuda de Eliseo, quien le instruye a pedir vasijas vacías a sus vecinos. Esta acción de pedir prestadas vasijas vacías no es solo un acto de obediencia sino también un reflejo de cómo la generosidad puede abrir la puerta a milagros. Al compartir sus necesidades con la comunidad, la viuda también invita a otros a ser parte de la solución. Nuestras bendiciones pueden estar más cerca de lo que pensamos y están esperando a ser multiplicadas a través de actos simples de generosidad. Compartir nuestras cargas y recursos con otros no solo ayuda a aliviar nuestras propias dificultades, sino que también crea un espacio para que Dios trabaje de manera sorprendente. La generosidad y el compartir no solo benefician a quienes reciben, sino que también abren la puerta a experiencias de bendición y transformación en nuestras vidas. Al igual que la viuda, al compartir lo que tenemos y al pedir ayuda, podemos experimentar cómo Dios usa la generosidad para transformar nuestras circunstancias y llenar nuestras vidas con abundancia y gratitud. Patricio Link para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.